Amables oyentes, hoy vamos a comenzar con una serie de disertaciones acerca del Islam. El Islamismo, la religión de Mahoma. La palabra Islam en árabe quiere decir resignación o tal vez dicho de otra manera, sumisión total a la voluntad de Dios. La religión de Mahoma tiene una característica. Sus fieles se dan el nombre de muslimes, que quiere decir creyentes. Pues solamente los que son ajenos al Islam los llaman a ellos maometanos. Ellos prefieren llamarse muslimes. El Islam fue predicado por el profeta Mahoma, Durante los años anteriores a la Égira que ocurrió en el año 622 después de Cristo y se extendió en sólo un siglo desde Arabia, su patria de origen, hasta España por el occidente y hasta la India por el oriente. No avanzó más en el occidente porque el ímpetu se fue desvaneciendo en aquellos años y la oposición cristiana se había fortalecido. Pero durante toda la Edad Media hizo un gran progreso en la zona del Oriente. Hoy en día el Islam abarca centenares de millones de personas en todo el género humano. Gran mayoría de los fieles se encuentran en Asia, desde Arabia hasta la China. Muchos viven en África, donde ocupan preferentemente el norte del continente, desde Egipto hasta Marruecos y parte del África central. Pero también hay muslimes en otras regiones, por ejemplo, en Bosnia, en Albania, en Turquía y en otros muchos lugares del mundo, incluyendo nuestro propio continente americano. Y en la comunidad británica de naciones, Commonwealth, hay también millones de creyentes que están adheridos a los conceptos tradicionales del Islam. La profesión de fe del Islam es llamada Shahada y dice así, no hay más Dios que Alá, y Mahoma es su profeta. Todo muslim debe repetir esta profesión de fe en alta voz y con la más profunda convicción, por lo menos una vez en la vida. La fe en los dogmas es lo esencial para la salvación. Si bien la palabra imán, imán no confundir con islam, Imán, que significa fe, incluye también la creencia en otra cantidad de doctrinas. Así, el llamado Credo Muslín, contenido en la Azora Cuarta del Corán, dice y los que creen, creed en Alá y en su profeta, y el libro que hizo bajar sobre su profeta, y el libro que hizo bajar antes». ¿Y quién reniega de Alá y sus ángeles y sus libros y sus profetas y el día? El último he aquí que erró, error ancho. Tal vez todos nuestros oyentes saben que los mahometanos creen que el Corán es el último libro, el más completo y autorizado de una sucesión de sagradas escrituras que Dios entregó y reveló una a una, a los distintos profetas. Estas escrituras eran en su origen 104, pero actualmente han sobrevivido apenas cuatro. La torá que es el Pentateuco del Antiguo Testamento, usado también por los judíos y los cristianos. Los Salmos de David, que también pertenecen al Antiguo Testamento de los judíos y los cristianos, y el Evangelio de Jesús, sumado al Corán de Mahoma. Este libro, el Corán, que es el libro sagrado del Islam, menciona 28 profetas, en su mayor parte son personajes bíblicos. Los principales son Adán, Noé, Abraham, Moisés, Y Jesús y se llaman respectivamente Adán, el elegido de Dios, Noé, el profeta de Dios, Abraham, el amigo de Dios, Moisés, el que habló con Dios, Jesús, el espíritu de Dios y el último de los profetas para el Islam es Mahoma, conocido como el apóstol de Dios. Tal vez los oyentes también ignoran que todo el Corán habla de Jesús con un profundo respeto. Y si bien hay un decidido unitarismo en la doctrina del Islam, que rechaza sin vacilaciones la divinidad de Cristo y su crucifixión, admite en cambio el nacimiento virginal de Jesús y sus milagros. Y en un pasaje se afirma que Jesús anunció la venida de Mahoma, a quien llamaba Ahmad, pero que, dicen ellos, los judíos falsificaron las escrituras a fin de ocultar este hecho. Ahora fíjense ustedes que el Islam es monoteísta y ese monoteísmo se afirma de una manera indiscutible en la Azora 112 que los musulmanes tienen en particular estima pues se dice que Mahoma declaró que su valor era igual a la tercera parte del Corán. Cuando se habla de Dios se dice que Él es Alá, único Alá, Alá el Eterno. No engendró ni fue engendrado y no es a Él igual ninguno. Otra cosa que podemos mencionar sobre el Corán y sobre el Islam es su angelología, es decir, la doctrina acerca de los ángeles cuatro arcángeles rodean el trono de Alá y se llaman Gabriel, Miguel, Azrael e Israfil y el resto de las huestes angélicas está empeñado en luchar con los demonios y con los enemigos de Alá y de los creyentes además sostienen el trono de Alá estos arcángeles cantan sus alabanzas e interceden ante Alá por los débiles y por los pecadores Y la creencia popular en el Islam afirma la existencia de los yin o genios, espíritus buenos y malos que son el equivalente de las dríadas, de las ninfas y de los silvanos griegos. Eblis o Iblis es su jefe, que vendría a ser el diablo del Corán, que va por el mundo como el Satanás de la cristiandad medieval, buscando almas que devorar. Observen ustedes cuánta semejanza hay entre el islam y el cristianismo y el judaísmo, no en los detalles más profundos referidos al medio de la redención lograda por Jesucristo a través de su muerte en la cruz y su resurrección, pero sí en cuanto al indiscutible parentesco entre las sagradas escrituras judeocristianas y las enseñanzas de Mahoma y del Islam en sus libros sagrados, particularmente en el Corán. Todo esto nos hace pensar en algunas cosas importantes que tenemos que destacar. El Islam es una de las tres religiones universales, junto con el budismo y con el cristianismo. Además, el Islam es una de las cuatro religiones monoteístas, junto con el judaísmo, el psiquismo y el cristianismo, porque las demás religiones son panteístas o son dualistas o son politeístas. Hay pues que reconocer este mérito al Islam en el estudio que vamos a hacer en relación con esta religión en las pláticas venideras, porque hoy se acabó mi tiempo, amables oyentes.